Buenas a todos, sed bienvenidos a vuestro programa favorito, Radio Filosofía. Hoy vamos a tocar un filósofo bastante complicado, pero vital para entender lo que fue el desarrollo de esta disciplina durante el siglo XX, el francés Henri Bergson. En concreto nos centraremos en su obra La risa. ¿Por qué? Porque Bergson es uno de los defensores de esta definición del hombre como un animal que ríe. Y no es tontería lo que está diciendo, la importancia de la risa en cuanto a la concepción y la cosmovisión del hombre en el mundo es compleja, pero es vital y lo veremos a lo largo del programa. Nos centraremos principalmente en esta obra y en su manera de entender el tiempo, el tiempo con respecto a la visión que tiene la ciencia de él y cómo nuestra experiencia personal, desde la intuición, nos hace ver el tiempo. Como nuestro propio ser, como nuestra propia vida. Así que sin más dilación, vamos con este programa que os va a encantar, os lo prometo. Un abrazo y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente, sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía. Llegado para traer la filosofía al presente, usándola como compañera de viaje en nuestras vidas, hablaremos sobre todo y para todos. Somos Filosofía. Pues bueno, ahora sí que sí empieza el programa. Y primero vamos a hacer un cierto contexto histórico para entender su figura, porque aunque fuese un adelantado a su tiempo, por supuesto su tiempo fue importante y le marcaría. Más adelante intentaremos meternos en su persona y qué fue él como persona y su vida, porque no es moco de pavo, este señor consiguió el premio Nobel de Literatura por muchos méritos que más adelante iremos viendo. Luego entraremos con su filosofía. En concreto, nos vamos a centrar en su manera de entender el tiempo como un eje axial de la vida humana y la manera en la que esta percepción y esta visión del tiempo se manifiesta en su gran obra, La Risa. Una obra que, aunque pueda sonar a broma, es muy seria. Por último, como siempre, intentaremos hacer. Una recopilación de todas las ideas que hemos ido aportando en el programa y con las reflexiones que más os gustan, porque para eso hemos venido, para aprender, para cuestionar y para debatir. ¡Allá vamos! De esta manera, uno de los grandes méritos de Berson, en mi opinión, no sé qué dirás tú, Raquel, es conseguir. Enganchar la risa como parte troncal de la filosofía con la de gente y estudiantes en España y en todo el mundo que piensa que la filosofía es aburrida, que、uh -huh. está completamente reñida con la diversión. Sin embargo, hemos visto en nuestros propios podcast que eso no es así. Por supuesto, en nuestros propios podcast pueden escuchar nuestros oyentes cómo hemos narrado la historia de un filósofo, Crisipo, que moría de risa. Está en el podcast de los padres fundadores de la filosofía, pero es que al mismo tiempo vemos que Diógenes,、eh, a Diógenes le gustaba bastante hacer chistes.、Eh, Jobar. Claro, y además hacer reír bastante、eh, objeto s de risa, seguro. Pero no solo eso, incluso tenemos villanos como Schopenhauer con los que nos divertimos a menudo. Es decir, la filosofía y la risa para nada están reñidas, todo lo contrario. La risa es específicamente h u m a n o y hay pocas cosas tan humanas como hacer filosofía. De hecho, yo señalaría que la risa va acompañada de la inteligencia, porque no hay nada más mordaz e inteligente que criticar desde el humor, que utilizar la ironía y el sarcasmo para ridiculizar, algo que muy bien hacía Schopenhauer para criticar la sociedad de su tiempo. Al final, un filósofo es alguien que es capaz de tomar distancia. De la sociedad y el tiempo en el que vive, para verla con más p e r s p e c t i v a Podríamos decir casi como un alienígena que acaba de aterrizar en la Tierra. Y desde luego, si un alienígena llega a la Tierra. Se iba a partir el culo de ver las colas que se forman en la tienda de Apple cada vez que sale un iPhone nuevo. Que ahí hay dos mil personas esperando para pagar mil doscientos euros por un dispositivo que lo más probable es que te lo acaben robando en lavapiés. En ese sentido, es muy importante lo que vamos a escuchar en este programa de la risa, porque estamos hablando nada menos de algo que nos puede ayudar incluso a mejorar a nosotros mismos. Así que se queden enganchados. Pues, como ya sabes, lo primero que vamos a hacer es estudiar la vida de este filósofo francés para conocer mejor cuál fue su contexto y, en base a eso, organizar las ideas de su pensamiento e intentar comprender mejor por qué pensaba así. Como decía Jorge con anterioridad, él nació en París en 1859 y acabó falleciendo en medio de la Segunda Guerra Mundial en 1941. Fue llamado el filósofo de la intuición por razones que te vamos a intentar desarrollar a lo largo de este programa. Es algo destacable en su vida que él era miembro de una familia judía de origen polaco. Esta, a estas personas judías de origen polaco se les persiguió especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y esto sin duda marcaría también los años finales de su vida. Él se casó con Luis Neuburger en 1891 y el doctorado en filosofía lo obtendría en 1889. Luego ya tenemos que seguir desarrollando su vida filosófica sabiendo que fue muy intensa, llegando a ser nombrado maestro de、eh, conferencias en 1897 por la Escuela Normal Francesa. Después de ser maestro de conferencias en la Escuela Normal Francesa, empezaría a dictar clases la, en la cátedra de filosofía moderna del Collège de France. Así que él empezaría con un gran éxito toda su carrera docente. Y tenemos que hablar de que en 1927 acaba ganando el premio Nobel de Literatura, es decir, es una de las grandes figuras también de literato que vamos a encontrar en el siglo XX, después de haber sido en 1914, justo al comienzo también de la Primera Guerra Mundial, miembro de la Academia de Francia. También encontramos, hablando de la Primera Guerra Mundial, que él estuvo apoyando firmemente la Triple Entente. Recordemos que Europa se dividió en la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que estaba compuesta por el Imperio、eh, Austro-Húngaro, Alemania e Italia. Así que, como vemos, también tuvo una época muy convulsa, como muchos de los filósofos que te hemos, hemos estado comentando en anteriores programas. Y yo creo que después de este breve resumen sobre lo que fue su vida, llega el momento de que empecemos a adentrarnos exactamente en cómo pensaba este señor. Y creo que uno de los puntos fundamentales. Aunque antes、sí. me gustaría señalar una coincidencia, aunque yo creo que las coincidencias no existen, y en esto vamos a ser un poquito especulativos, me vais a permitir la licencia. Su mujer, Luis Neuberger, era nada más y nada menos que la prima de Marcel Proust. El gran novelista francés del siglo XX, que sin embargo no llegó a llevarse el premio Nobel. Para los que no estén familiarizados con este autor, hay que decir que Marcel Proust fue un hombre abúlico durante la mayor parte de su vida, aburrido de cojones, que podríamos decir, un pequeño burgués que al final de su vida encara una fuerte enfermedad que le hace echar la vista atrás y comprender lo que había sido esta vida tan tranquila que había estado llevando. Y, esto, y esto, esto se refleja en la serie de novelas conocida como En Busca del Tiempo Perdido. Esta serie de novelas, precisamente de lo que va es del tiempo, de cómo el ser humano, el sujeto, la voz interior de las novelas, precisamente, va narrando su percepción del tiempo. Estas novelas son muy famosas por el episodio de La Magdalena de Proust, que no, para quien no lo conozca, es que él años después va a casa de una amiga suya. Y al morder una magdalena se teletransporta precisamente al instante en el que, siendo un niño, fue a casa de su tía y comía las magdalenas, y se recrea mucho en la relación memoria y tiempo. Como veremos, esto es gran parte del campo de estudio de nuestro filósofo de hoy, Henry Bergson. Como siempre, las influencias son difíciles de medir, pero nada es casualidad. Tenemos que tener en cuenta que no solo hablamos de un literato, a pesar de que también tenía esa faceta, sino que sobre todo era un filósofo. En esta época en la que b e r s o n desarrolla su vida, todos los filósofos empezaban a mirar al tiempo. Lo que se está produciendo es una crisis de la ciencia positivista. Ya no se concibe que la ciencia sea capaz de abarcarlo todo, sino que la gente se empieza a plantear, los grandes filósofos y también muchos literatos se plantean la posibilidad De que la ciencia no abarque ciertas cosas que son exclusivamente campos de la experiencia humana. Es decir, la ciencia puede comprender muchas cosas del mundo físico, pero dentro de nosotros, también parte de nosotros, tenemos un mundo espiritual que solo, debe ser, que solo puede ser comprendido o mejor d i c h a través de la experiencia humana. Eh, b e r s o n k en realidad no es fenomenólogo, como la mayoría de filósofos que seguirán esta corriente, pero sí que lo podemos incluir dentro del intuicionismo. Y todo esto nos va a llevar, toda esta pequeña introducción que, que te estamos haciendo a, a su filosofía, nos va a ayudar a profundizar hasta llegar a concluir en lo que la risa representa para un filósofo de estas características. No te lo puedes perder. Así que vamos a ello. En este punto, Marco, hay que recordar un, un, un detalle importante. Y es que en esta época, como tú bien dices, todos los filósofos están mirando al tiempo. Bien, porque、eh, se produce una crisis de lo que llamamos ciencias positivistas. Esto implicaría que la ciencia es la única fuente del conocimiento y sobre todo a través de una ciencia experimental. Ante ello aparecen una serie de pensadores、eh, que ven que, lo que el lenguaje de la ciencia, de lo que habla la ciencia, no casa bien con la experiencia interna humana. Ante este problema se presentan, como bien has señalado tú, dos tendencias、eh, principales, hay muchas más. La primera de ellas, y la que c o g e bastante fuerza, es la fenomenológica. ¿Qué implica la fenomenología? El estudio de la experiencia utilizando al tiempo la lógica e、eh, intentando que case con los datos que recibimos de nuestra propia conciencia, de lo que nosotros vivimos. En esta tendencia encontraremos sobre todo autores como Husserl, el padre de la misma. Pues bien, esto ocurre en Alemania, pero en Francia la tendencia va a ser distinta. Es lo que tú has señalado como intuicionismo. ¿Qué es el intuicionismo?、Eh, con b e r s o n especialmente, encontraremos que mientras la ciencia nos dice que el conocimiento、eh, se alcanza a través de la razón, el intuicionismo va a incluir la intuición como otra vía del conocimiento. Tan importante como la vía racional. Es decir, lo que conocemos a través de la intuición de la experiencia interna también es válido como fuente del conocimiento. Eso es lo que nos estará diciendo. Es decir, son,、mmm, en realidad ten, tienen objetivos prácticamente paralelos e iguales, la fenomenología y el intencionismo, pero la fenomenología gana la partida en cuanto que tiene un método más,、mmm, más lógico y más accesible. En este mismo contexto, Lo que ocurre es que, v e r s o m i r a n d o la experiencia humana, se da cuenta que cuando, por ejemplo, el científico nos habla del tiempo, nos da un dato, una ecuación en referencia a él, pero esto no es exactamente igual a la experiencia interna que tenemos del tiempo. Es decir, si lo pasamos bien, seguramente el tiempo aparecerá como rápido, se irá、eh, evaporando. Si lo pasamos mal, el tiempo me parece eterno. Eso no coincide con una ecuación que lo simplifica en el mundo científico. De ahí que Berson、eh, reclame la necesidad de que aparezcan dos discursos válidos para el conocimiento, no únicamente el discurso científico. Es decir, el discurso científico positivista nos da un dato sobre una realidad que es cierta, que está ahí, pero no es suficiente para desvelar r nuestra propia experiencia. Para desvelar nuestra experiencia, el lenguaje será el de la filosofía. Aquí llega un verso entonces que nos está señalando lo especial y lo irreductible del ser humano, que no será descrito únicamente a través del lenguaje científico. De lo que hablamos, básicamente,、eh, por reducirlo a, un, a una materia un poco más compacta, sería que el, el, que el ser humano reniega de que、eh, la naturaleza. p u e d a ser a lo que se reduzca su esencia. Es decir, el ser humano va más allá de lo que la ciencia es capaz de explicar del mismo ser humano. No nos podemos reducir a tan solo un extremo, en este caso, el extremo científico-positivista. La ciencia no puede hablar sobre lo que el ser humano es. Y no estamos hablando de algo exclusivamente biológico, sino que hablamos de esa espiritualidad a la que nos estábamos refiriendo antes. La ciencia no puede explicar a la persona, a lo que somos cada uno de nosotros. Es decir, lo que está haciendo Benson es rechazar que la ciencia lo pueda comprender todo. Hay cosas dentro de nosotros mismos que no pueden ser explica explicables científicamente. Y en eso todos vamos a estar de acuerdo, y seguro que tú que nos estás oyendo también compartes esta opinión. Así que esa es exactamente la diferenciación principal que podríamos hacer entre la ciencia positivista y la filosofía、uh -huh. de Berson.、Uh -huh. En este punto hay que destacar algo importante y además bastante sencillo para que el oyente se haga una imagen.、Eh, tenemos una época en la que el discurso científico tiene tanta fuerza que prácticamente la filosofía está siendo acallada. Ese es el problema al que se enfrenta Berson. Entonces se pregunta, ¿qué utilidad, qué nos puede decir la filosofía? Él necesita que la filosofía、eh, tenga un sentido. La ciencia está describiendo al ser humano、eh, desde un punto de vista biológico. Es decir, la ciencia, cuando nos describe, describe、eh, cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestro corazón en un sentido biológico. Pero cuando llegamos al estudio de la persona y de la experiencia de la persona, la ciencia no tiene datos b i o l ó g i c o Más que descriptivo, es decir, la ciencia puede describir qué pasa en tu organismo, pero no puede decir qué sientes. Aquí, en el qué sientes, entra la filosofía. De ahí a que haya dos discursos igualmente válidos, pero no debe arrinconarse a la ciencia, a, no debe a r i n c o n a r s e a la filosofía a que su discurso sea inválido, ni mucho menos. Por ello mismo, será que Verso n diferencie, por ejemplo, entre el tiempo de la ciencia, que、eh, sería el tiempo. En cuanto a datos externos de una realidad a la que pertenecemos y es real, pero no es toda nuestra experiencia y、eh, otro ambiente o otro aspecto interno del que nos va a hablar la filosofía. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues bien, lo que,、um, lo que tú mismo señalas cuando Berson dice、eh, que hay una parte espiritual que la ciencia no puede describir. ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo extraño. No tengamos en cuenta que espíritu en francés. Alude a lo que nosotros llamamos conciencia. Es decir, Verso no n nos está dando un espiritualismo extraño. Lo que está diciendo es que la conciencia no puede ser descrita por la ciencia. Si nos pasáramos hoy en día, la ciencia diría qué pasa en el cerebro, mientras la filosofía diría m o s qué sentimos, qué pensamos y qué utilidad podemos llevar a partir de ello. Y esto es algo que conocemos a través de la intuición. Por Reflejar esta tendencia del triunfo de la ciencia sobre el ser humano, recordemos que es precisamente en estas primeras décadas del siglo XX cuando surge un movimiento artístico inconcebible en la época previa a la ilustración, que es el futurismo, concretamente un movimiento artístico desarrollado por italianos, pero vaya, con repercusión en toda Europa. Y este movimiento artístico tenía por centro de atención. Y máximo de expresión del arte humano, los avances tecnológicos, la maquinaria, todas las conquistas científicas que se estaban dando en el siglo XX, así como el Renacimiento y el Humanismo ponen su atención artística en el ser humano, en el siglo XX encontramos movimientos artísticos que ponen su atención en la máquina, en el avance científico, el triunfo de la ciencia sobre el hombre. Y Bergson no está de acuerdo con esto. La manera de entender mejor el salto a la filosofía de b e r s o n es comprender que él dice que la, el tiempo no es un problema de la ciencia. Y esto puede sonar absolutamente descabellado. Es lo que estaba comentando antes Raquel. Aquí llegamos a la pregunta de: ¿qué es el tiempo? Pues el tiempo es una experiencia humana a través de la conciencia. Es decir, como decía antes Raquel, la ciencia nos da un dato de la realidad. Los segundos pasan. dentro de 10 segundos, científicamente, van a haber pasado 10 segundos. Pero en el momento en el que nos lo estamos pasando bien, porque estamos con nuestros amigos de fiesta, porque estamos tomando unas copas o sencillamente teniendo una conversación interesante, el tiempo pasa más rápido. Y ya no vale la ecuación científica, sino que nosotros lo percibimos de otra manera. Y si lo estamos pasando mal, el tiempo pasa muy lento. Tenemos que estudiar y tenemos que estar 8 horas delante de los apuntes, pues a la que hace 2 parece que ya han pasado las 8 horas. Es decir, el tiempo pierde la manera de medirse científicamente. Y aquí es donde entra Berson y nos dice: Como podéis comprobar, el tiempo es una experiencia humana y el tiempo no se puede cuantificar solo. No puede ser solamente un campo de los científicos. De hecho, no lo es porque trasciende. Sí, y en ese sentido hay que tener en cuenta un apunte importante también de Berson.、Eh, al ser el tiempo parte de la experiencia humana, resulta que no es el tiempo el que pasa, porque el tiempo de la ciencia. Está ahí, los que pasamos somos nosotros, con lo cual b e r s o n está recuperando、eh, un sentido humano que es, como tú bien has señalado, trascendente y además、eh, casi único.、Eh, nos está dando un lugar importante、eh, porque somos el centro de todo lo que ocurre en el fondo. Después de hacer este repaso en la filosofía de nuestro filósofo de hoy, de Berson, es el momento de adentrarnos en ese tema que te prometimos que tanto te llama la atención. Y es: ¿de qué manera vamos a relacionar todo lo mencionado con la risa? Algo tan humano, precisamente, como reírse. Esto es lo que nos dice Berson. Raquel, por favor, introdúcenos un poco en qué dice Berson sobre la risa, a ver si lo podemos entender un poco mejor todos.、Uh -huh. En este punto, lo que se tiene que tener en cuenta es que Berson nos ha dicho. En primer momento, que el ser humano no es reductible a los datos que nos da la ciencia. La ciencia describe cosas que están ahí fuera o describe mi cuerpo, pero no describe quién eres.、Eh, nos ha dicho que somos irreductibles. Pues bien, ahora vamos a entrar en la conciencia y en esa, parte, en esa parte del ser humano de la cual la ciencia no es capaz de hacer un discurso satisfactorio.、Eh, buscando esas partes que son específicamente humanas. Eh, propiamente nuestra y que la ciencia no es capaz de explicar,、eh, al menos dándole un sentido profundo, llegará Bergson a la risa.、Eh, aquí está la clave. ¿Cómo liga esto? Lo anteriormente descrito es la base de la filosofía de Bergson. Esa base nos va a servir para entender bien qué implica,、eh, o qué implica la risa y por qué nos reímos, cuándo nos reímos. Estas serán las preguntas que nos ocupen a, a partir de ahora durante el programa. Hemos dicho que el tiempo. Eh, pertenece a nuestra experiencia interna, es decir, que no tiene nada que ver la ecuación que nos da、eh, Einstein con la experiencia que tenemos de que el tiempo pase rápido o lento según me lo paso bien o mal. Pues bien, ¿cuándo se produce la risa? Nos dirá Berson. La risa se producirá a grandes rasgos cuando、eh, se produce una ruptura temporal. ¿Qué quiere decir esto?、Eh, el tiempo. Según la ciencia, nos viene dado con un orden, una secuencia de acontecimientos. Tú esperas, desde tu experiencia interna, que ocurran las cosas de una manera determinada. Pues bien, cuando、eh, de repente aparece una sorpresa y ocurre algo que no esperabas, se rompe el tiempo y aparece la risa. Pongamos un ejemplo fácil para que esto se entienda: si tú esperas estar caminando normal por la calle y de repente、eh, pegas un tropezón, algo inesperado, Seguramente aparezca la risa floja, es decir, para empezar, la risa es producto de una sorpresa. Smile, Creo que es importante ver y caer en la cuenta de por qué es tan relevante la risa para entender el ser humano desde el punto de vista de Verso. Que no hay ningún órgano que nos haga reírnos, que no hay una parte del cerebro, del pecho, de la nariz, de un órgano localizable que sea el culpable de la risa, no. Sea cual sea la razón por la que nos reímos, está en nuestra conciencia, está en aquello que se le escapa a la ciencia. Nosotros nos reímos y el resto de animales no. Y esto no se debe a una diferencia fisiológica, sino a una diferencia espiritual. Por eso decimos que Berson es un espiritualista, porque le da una importancia a la conciencia y entiende la conciencia como un tiempo que dura. Y será este tiempo que dura en el que constituye nuestra vida y nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra visión como sujetos. De todo esto, lo que estamos comentando, hay una cosa que me llama especialmente la atención. Y es que podemos comprobar que efectivamente la risa es algo humano, porque hay animales que se ríen, pero tan solo para agradar o para provocar ciertas sensaciones en sus semejantes o en otras especies. Pero el ser humano, cuando se ríe,、eh, lo que está haciendo verdaderamente es. Trasladarse a la esfera más íntima. Todos sabemos que no nos reímos de las mismas cosas que el resto de la gente. Todos sabemos también que cuando、eh, estamos solos no nos reímos de un chiste que, sin embargo, si n o escuchamos alguna película en el cine, sí que nos va a hacer reírnos a todos. Es decir, es algo absolutamente social. Pero, ¿cuál es la diferencia de que un mono sonría para congratular y que nosotros lo hagamos? Eh, para sociabilizar o sencillamente para expresar lo que está dentro de nosotros mismos de manera inconsciente también, aunque sea a través de la conciencia. Que el mono no entienda a los Monty Python. Pues, por ejemplo, podría ser una solución. Pero de lo que se trata es que el mono no es trascendental y el ser humano trasciende. Y trasciende hasta tal punto que es capaz de reírse, que es lo más maravilloso del mundo entero. Así que ya te puedes estar riendo en tu casa ahora mismo.、Sí. l o s reímos todos, ja ja ja. Es que, de hecho, aquí hay un, un asunto importante y es que la risa, además de ser,、eh, como tú bien has señalado, en los mamíferos, sobre todo eh, eh, sí, en los monos, vemos que aparece como gesto social, pero eso no es una risa, eso es un mecanismo para la sociabilización y nosotros lo interpretamos como risa. La risa humana es un gesto que castiga la mecanización de la vida. ¿Qué quiere decir esto? La vida. Tiene un orden、eh, que nosotros esperamos. La vida、eh, se da a través de una sucesión de acontecimientos que nosotros imaginamos que se va a dar de una manera determinada, pero en cambio, cuando aparece la risa, todo se rompe. La risa castiga una vida mecánica, la risa nos saca del mecanicismo de la ciencia. No solo、eh, somos seres trascendentes, sino que la risa es una de las manifestaciones de nuestra trascendencia y además nos ayuda a ello. Con trascendencia nos estamos refiriendo, por supuesto, no a que seamos un espíritu apartado de la materia, sino que somos algo mucho más importante que un, un conjunto de datos científicos. Sin embargo, me gustaría señalar que te, nos reímos más durante más tiempo y con más fuerza cuando nos reímos en grupo. De hecho, a q u i é n no le ha pasado que un monólogo o una actuación cómica que ves en directo te hace mucha más gracia y te ríes mucho más que cuando la ves en tu casa solo. Quizás esté relacionado con este origen de la risa como un mecanismo de aceptación social entre los primates que sea. Mucho más u c h o m proclive a alargarse en el tiempo y ser más exagerada cuando estamos en grupo que cuando estamos solos, porque cuando yo me río solo en la cocina acordándome de algo, me río en plan, je, je, je, no me río, ja, ja, ja, ja, ja, ja, como en un monólogo.、Sí. Quizás esa diferencia precisamente radique en la presencia de otros sujetos que valoren. La integración en el grupo de, nuestro, de, de, de nuestra sensación al reírnos. Además, también es una manera de sentirse complacido porque lo que estamos haciendo es ver premiada nuestra inteligencia. y、si、lo que estamos haciendo es un humor medianamente inteligente. Entonces, si alguien se ríe, pensamos que hay que ver lo listo que soy, que he sabido hacer un chiste para que la gente se ríe. Es decir, también se puede traducir filosóficamente como he conseguido conectar tu alma con la mía. Estamos hablando de que ya no, el que se está riendo. Ni siquiera sabe por qué eso le hace gracia, sino que sencillamente se ríe. Lo que podríamos detallar, eso sí, es que se ríe porque es humano. Porque cuando vemos, por ejemplo, un sombrero、uh -huh. gracioso en un escaparate, pues no nos parece gracioso hasta que nos imaginamos a alguien puesto con él. Siempre que entramos en una tienda de disfraces, cogemos el primer sombrero que haya y se lo ponemos al que, al que está al lado, y entonces es cuando nos reímos, en ese momento. No con el sombrero、uh -huh. en el escaparate, sino humanizado ya, formando、uh -huh. parte de otra persona. Uh -huh. Es que al decirnos que la risa es propiamente humana, tengamos en cuenta que para Berson、eh, el humano es también de manera natural social, con lo cual la risa necesita un eco. Si tú haces un chiste y nadie se ríe, de repente ya a ti te deja de hacer gracia también. Eso ocurre con, a menudo. Berson hace hincapié bastante en eso.、Eh, Berson nos dice: Cuando ríe uno, reímos todos. Es decir,. Como producto de nuestra sociabilidad, nosotros buscamos que la risa nuestra tenga un eco, pero es que además, como tú bien señalas, Marco,、eh, la risa implica compartir parte de ti con el otro, y esto es algo placentero. Es decir, por un lado, la risa es social, pero por otro lado, también nos señala un asunto importante, y es、eh, seguramente uno de los más destacados y estudiados por la psicología: y es que nos avisa verso, la risa implica una anestesia del corazón. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en un momento、eh, serio en el que se supone que no tenemos que reírnos, ocurre a menudo que te entra una risa floja、eh, y necesitas esa vía de escape.、Eh, la risa solo aparece si desaparecen las emociones, no va de ciberso. Es decir, la risa, por un lado, es una vía de escape para eliminar el peso de nuestra existencia y, por otro lado, supone compartir nuestra existencia con los otros. Porque de hecho estamos comentando que la risa encaja con la ruptura de lo previsible, con la ruptura del rumbo normal de los sucesos. Cuando algo desentona, cuando algo no encaja con lo que nuestra mente tenía preestablecido, es cuando se produce la risa. Igual que en Matrix la película pasaba un gato negro, cuando Matrix se rompía,、pues、podríamos decir que ese gato negro que pasa por nuestra cabeza. Cuando algo no nos encaja dentro de lo previsible, como que, por ejemplo, nuestro profesor se tropiece mientras da la clase, en ese momento, por más que tu profesor te caiga bien y empatices con él, no puedes evitar que te hagas gracia en el primer golpe. ¿Por qué? Porque no estaba previsto. La, la risa es algo tan profundo me, dejaría, me gustaría dejarlo claro antes de acabar el programa. Y es que la risa tiene unas raíces profundas en lo que yo soy. Es decir, en la persona que tú eres, tú que nos estás escuchando, dentro de ti, lo que más te conforma, ahí es donde tienen las raíces la risa. Por eso es única en cada uno de nosotros. Y por eso también necesitamos el eco, por sentir conectado lo más profundo de nosotros con otra persona que tengamos enfrente. No hace falta ni siquiera hablar el mismo idioma. Ya hemos hablado de situaciones en las que puede ocurrir que por un traspié de alguna persona、sí. o por cualquier broma que veamos、eh, nos r í a m o s Y la risa es universal. La risa puede ser compartida por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, me parece curioso que, en contraposición a lo que has dicho, que la, la risa es única según quienes somos nosotros, también hay ciertos patrones que resultan graciosos dentro de cualquier cultura o cualquier individuo. Por ejemplo, comportamientos humanos en animales. A cualquiera le haría gracia ver a unos monos, iba a decir masturbándose, pero venga, lo digo, masturbándose. Cuando. Personificamos sucesos ajenos al contexto humano, no podemos evitar que esta incoherencia nos haga reír, y de hecho es un tipo de humor bastante frecuente en los dibujos animados. Sí, pero de hecho, en ese punto hay algo importante. Lo... Has hecho bien en señalar、eh, este asunto porque nos reímos de los monos cuando están copulando, pero no por, por lo que están haciendo los monos. En realidad, nosotros estamos proyectando lo que hace el humano. La risa. La risa siempre tiene un toque humano, de ahí que coincidamos todos en ciertos,、eh, en ciertos patrones. Pero al mismo tiempo, como la risa implica que se anestesia el corazón, esto、eh, expliquemos s t o e que anestesiar el corazón significa cuando una persona se cae y nos reímos, hemos anestesiado el corazón en el sentido de que no nos estamos preocupando por si s e ha lastimado. La risa de repente hace apartar las emociones para aparecer ella como inteligencia pura. Al no estar en la emoción. En este sentido, Marco señala algo importante. La risa está señalando hacia lo más hondo de nosotros mismos, a nuestra inteligencia más pura. Y encima eh, pretende, eh, es pretenciosa porque pretende ser compartida con el otro. Con lo cual,、eh, Berson señala algo específicamente humano, espiritual, y está dando una libertad absoluta al ser humano en el sentido de que ya no es objeto de la mecanización. Del mundo del que nos habla la ciencia. Por sintetizar todavía mejor lo que significa en este s i e o el corazón,、mmm, Raquel y yo somos gaditanos, así que vamos a tirar de raíces.、Uh -huh. Y el pueblo gaditano en Andalucía, en España,、eh, tiene una particularidad y es que intenta reírse de todo. Los gaditanos siempre son、uh -huh. así, intentan sacarle punta a todos los temas, por controvertidos que puedan ser, para intentar reírse. Y el gaditano siempre ha sido pobre. Históricamente siempre ha tenido pocos recursos,、uh -huh. es un pueblo que ha sufrido mucho. Así que lo que se intenta, seguro que muchas personas también me han reflejado sus pueblos en esto que estamos comentando, lo que se intenta, como decía, es a través de la risa adormecer el corazón. Todo, todas esas sensaciones que tenemos mientras nos estamos riendo nos ocurren. Y hablamos de pueblos que tienen sensaciones negativas. Así que a n e s t e s i m o s nuestro corazón con la risa, cuando veamos que en realidad no se puede hacer otra cosa. Es la válvula de escape, es la vía de escape. Ocurre,、eh, tú y yo lo sabemos porque per pertenecemos a Cádiz,、eh, pero al mismo tiempo es algo que ocurre en otros pueblos y se sabe por estadística que los pueblos más pobres normalmente、eh, suele haber un mayor número de chistes y más variados. Seguramente es la vía de escape, necesitan anestesiar el dolor de su existencia. Y la risa no es una válvula de escape en el sentido de olvidar los problemas, no, es un alivio. Es un alivio y es llegar a nuestra inteligencia pura. Me gustaría hacer un ejercicio de optimismo y orgullo patrio dándole la vuelta a ese concepto. No es que en los pueblos más pobres haya más chistes, sino que aquellos que más se ríen se preocupan menos por acumular riqueza y ser productivos en un tejido comercial, que es lo que conduce a esa riqueza opulenta que se puede observar en ciertos pueblos. Quizás la felicidad y la alegría. Conducen al conformismo y sea este conformismo lo que hoy, en pleno triunfo del capitalismo y el neoliberalismo, vemos como pobreza. No es pobre el que tiene lo que tenían sus abuelos, sino que no es tan avaricioso como el que entendemos por rico. Me parece una apreciación muy acertada y es verdad que no sabemos en este caso si serían a t e s el huevo o la gallina. La cuestión es que son hechos que se pueden adaptar fácilmente. Y bueno, no. Queriendo no entrar en particularidades, sí que es verdad que Cádiz en concreto, que es la tierra que estábamos hablando con anterioridad,、eh, también ha tenido épocas de riqueza, pero también es cierto que el carácter de la gente, ya no solo en Cádiz, sino en cualquier pueblo del mundo que se siente identificado con lo que estamos hablando,、eh, marca también ese. Conformismo en cuanto a lo económico, de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso pasa muchas veces también en todas estas tierras, con un sentido del humor muy desarrollado, como son las que estamos hablando. Y atendamos a una cosa: según b e r s o n según lo que nos dice b e r s o n esto no es solo un sentido de u humor más desarrollado. Sino que la risa, siendo lo específicamente humano, esto significa un pueblo con un sentido humano muy desarrollado,、eh, según la perspectiva de la que nos habla b e r s o n De ahí que su unidad o su, su, su aspiración no sea precisamente materialista. Aquí ya tenemos que ir cerrando el programa. Espero que te estés divirtiendo muchísimo. Tienes que estar riéndote en casa. Y si no, búscate un chiste y nos lo pones en los comentarios. Y que nos riamos todos y compartamos la risa socialmente. Y llegados h a s t a este punto, lo que tenemos que hacer es hacer un breve resumen acerca de por qué Benson acaba profundizando tantísimo en la risa. Y de paso también recordamos esos conceptos que pueden ser un poco más complejos y que hablábamos al principio sobre el método científico o lo s científico s desde un punto de vista positivista y el, intuición, y el intuicionismo. Así que, Raquel, ¿qué es lo que ocurre con este médico, método científico? No nos da la base para conocerlo todo, ¿no?、Uh -huh. Eso es a grandes rasgos el resultado de la filosofía de Bergson. Por una parte.、Eh... Eh, ciertamente, como hemos dicho antes, Belson descubre que hay partes que la ciencia no puede decir nada sobre ellas. Es decir,、eh, en este sentido,、eh, la ciencia va a describir una parte física, pero s o l o describe, no llega a la, a la esencia de lo que somos nosotros. Es en este sentido donde se diferencia entre el discurso científico d el filosófico. Al descubrir que hay una parte a la que no puede llegar la ciencia, a esa parte c í f i c a Eh, a la que no puede llegar la ciencia, llega el ser humano a través de la intuición. Eso precisamente es lo que llama Berson intuicionismo. Es decir, el resultado es que no solo la ciencia es el método para llegar a una verdad. La intuición y la experiencia humana es otro método o otra vía para alcanzar、eh, cosas relevantes para el ser humano, es decir, verdades y conocimiento. La intuición es una vía para el conocimiento. A partir de aquí, pregunta. ¿Qué es lo que llega? ¿Cómo nos llega la intuición? A través de la conciencia. Y la conciencia, descubre Bergson, que no es reductible a datos científicos. La conciencia es específicamente humana. Encontrando entonces que el ser humano no se puede reducir a un conjunto de datos científicos, busca las partes que no son reductibles a la ciencia. Y una de ellas es la que hemos descrito: la risa como aquello. Que siendo específicamente humanos, no solo nos da alivio y salud, no solo、mmm, nos ayuda en cuanto a a n e s t e s i a a nuestro dolor, sino que además permite que seamos trascendentes, que no podamos ser reducidos a un número de datos. Entonces la ciencia no puede explicarlo todo. De eso se trata esta maravillosa disciplina que tratamos en los podcasts. ¿Y por qué relacionamos tanto la filosofía y la poesía? Porque, como bien decía el maestro Gustavo Adolfo Béquer, mientras la ciencia de s c u b r i r no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Precioso y maravilloso. Y ahora, con los chistes de nuestros oyentes, creo que va a ser perfecto para que entre todos nos divirtamos. Y cerramos este, este programa de la manera más humana posible. Así que muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando.、Eh, permanece atento porque la semana que viene tenemos otro programa preparado para volver a sorprenderte. Te vamos a hablar del grandísimo filósofo Michel Foucault. Así que no puedes desconectar, mantente atento redes sociales: YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto nuestra casa Evox. Así que. Muy, muy atento porque traemos novedades muy calentitas. Un saludo, ha sido un placer, como siempre. Saludo y a sonreír. Un saludo.